Hola, Gisela, buen día. ¿Cómo estás? Bien, acá decíamos con, con bueno, con preocupación y venimos haciendo un seguimiento sobre un tema muy importante como bueno, es el funcionamiento de AISA dentro de, de nuestra de nuestra región y parte de lo que veníamos charlando en los últimos días, eh Bueno, creo que desde el último año con, con mucha más preocupación aún eh, Tiene que ver con parte de eh, información que nos íbamos enterando A través de una investigación que tenías la posibilidad de, de hacer ¿Nos querés contar un poquito sobre, sobre esto y de qué se trata? Sí, básicamente es abordar el, el tema de la iniciativa de gobierno nacional de privatizar eh, las empresas públicas y este, encaminándose en un corto plazo para la privatización y más ni menos de, de AISA la gran empresa de agua y saneamiento que abastece eh, en el área metropolitana de Buenos Aires este, los servicios de agua potable y de saneamiento mm. y ahí se, se se abren todas las alarmas todas las alertas sobre un, lo que puede desencadenar este un proceso de esta característica la historia por la historia de eh, argentina no recordemos en la década de los 90 el proceso de privatización que tuvo también el sector de aeñamiento eh, y también las consecuencias que puede eh, derivar hoy en día social ambientalmente digamos este la privatización de, de ni más ni menos que esta empresa que abastece Bueno, un área de concesión que incorpora a la Ciudad de Buenos Aires 26 municipios de la provincia de Buenos Aires que conforman el, el Conurbano bonaerense y un uh -huh. área de concesión de aproximadamente 14 millones de habitantes. Uh -huh. ¿Está bien? Es una tercera parte de la población del país en la que, que reside en, en esta región. Y, y bueno, es un poco eso, digamos, este eh, eh, uno... Eh, Digamos, este hoy día si entras a, a la página oficial ahí de, de, de, de asa lo primero que aparece es una solapa está indicando el proceso de privatización ¿no? y el latarruggo que es todo el, la documentación este que, que habilita al ejecutivo nacional a avanzar en, en, en una privatización esto recordemos a partir de la ley hace ¿no? el uh -huh. artículo 47 de la ley base que habilita Eh, a, al ejecutivo a desprenderse de, de estas empresas públicas este ISAT es una ISAT es una sociedad anónima no es, es, cuando fue el proceso de reestatización en 2006 este conservó en su modelo de gestión este la figura de sociedad anónima ¿no? pero de control este estatal nacional es si el 90% de las acciones de la empresa las tiene el ejecutivo nacional y hay un 10% de esas acciones que la tienen los trabajadores, ¿está bien? Okay. Esto es muy interesante porque mm. incluso este, todos estos años, toda esta década, dio cuenta de lo que es este, la posibilidad que el gobierno nacional, el Estado, tenga control estratégico de un servicio público de estas características, ¿no? Mm. Impacta social ambientalmente no sanitariamente no este incluso en toda esta etapa se avanzaron en obras este en mega obras de infraestructuras sí. muy costosas y que, que de alguna manera este fueron este revirtiendo cambiando el escenario de, de, de, de cobertura este por ejemplo lo que fue la, la la construcción de la planta Juan Manuel de Rosa, ahí en la zona de Tigre, ¿está bien? que es justamente uh -huh. la hipótesis de abastecimiento de agua potable, en este caso de agua del río Paraná, para muchos municipios del noroeste del conurbano. Uh -huh. Acá pasó también algo muy interesante, porque en 2017 se incorporaron nueve municipios uh -huh. que antes este, estaban en el sistema provincial y pasaron a la ruta nacional del sistema AISA, son todos los este, nueve municipios del noreste del conurbano, entre ellos Malvinas, argentino donde está radicada la universidad uh -huh. donde trabaja la Universidad Nacional de general de Sarmiento. Y ahí este eh, esos municipios este, que tienen bajos niveles de cobertura están dentro de los, eh, de los planes de AISA. Y acá acaba de preguntarse este qué va a pasar con todos esos planes, eh, sobre todo teniendo en cuenta un modelo de privatización que va a poner más... Más el eje en una eh, en los criterios de, de, de ganancia, de rentabilidad uh -huh. Que de asegurar las metas de cobertura De universalización uh -huh. del servicio Sobre todo en los sectores más desfavorecidos de la población uh -huh. Claro, porque esas obras apuntaban justamente a, a eso A poder tener mayor alcance dentro de, de, de la región Totalmente, digamos, las metas este, de AISA En toda esa etapa de control estatal es llegar a la universalización del servicio de agua potable 100% de cobertura y 75% para las que son las redes más complejas de mm. cloacas ¿está bien? Uh -huh. es decir, acá este es, es, se abre este, el signo de interrogación sobre muchas áreas ¿no? donde el esquema de, de, de, de AISA, este posibilitaba justamente con este, avanzar sobre áreas que desde el punto de vista este socioeconómico este tienen que hacer frente a esos servicios sanitarios, sobre todo en estos municipios más del borde metropolitano, del noroeste, este también del oeste, de la zona sur, ¿está bien? Uh -huh. que tienen justamente los cuadros más prioritarios de este, de expansión de las redes. Uh -huh. Y acá es el tema que también se abre, desde el punto de vista social y ambiental, sobre uh -huh. la privatización. Y a mí me, me, me cabe preguntarse cabe preguntarse si eh, si eh, este esquema, este, con la historia, como comentaba anteriormente, y, este, y con los criterios que se están este, poniendo ahí sobre la mesa, este, va a avanzar en un proceso de estar a característica, y los resultados y los impactos que va a tener. Hmm. Acá eh... hay un punto que también, este, eh, también este, se, se tiene que poner, que es la, la dimensión ambiental qué eh, tiene que ver con también con el saneamiento de las cuencas, con el, con el manejo de nuestros recursos hídricos no eh, la, la hipótesis fundamental de la expansión de redda potable con la obra que mencioné del, de en la zona de tire uh -huh. eh, y agreguemos también el, el por ejemplo porque hubo muchísimas obras pero entre ellas la del sistema de reachuelo costosísimas obras para el también el saneamiento de la cuenca matanza Eso también supone avanzar en la hipótesis de incorporar el sistema eh, de agua superficial del río de la Plata, ¿está bien? Y dejar eh, de presionar sobre los acuíferos, ¿está bien? Este eh, y además de avanzar este en medidas de evacuación de desagües de, de cloacales, este que asimilado por este el medio ambiente con el tratamiento correspondiente no eso es todo lo que eh, supone el sistema rachuelo con este los colectores con el emisario sub en las a con plantas de tratamiento en fin con todo un sistema muy complejo qué va a pasar con todas esas eh, planes de obras también uh -huh. de expansión sobre todo que va a avanzar en áreas que quizás no son de rentabilidad de dentro de lo que es el, el la ecuación económica. Sí. Este año, este las tarifas tuvieron un aumento del 300%, uh -huh. ¿está bien? Sí. A Aqu aquellos primeros argumentaciones de que eh, la empresa tenía un déficit que venía del Tesoro Nacional, incluso la cifra era eh, insignificante si uno la compara con con la cobertura poblacional que tiene, ¿no? Es decir, claro. este, estamos hablando de un área de concesión de 14 millones eh, de habitantes, digamos Eh, bueno acá hay un tema que tiene que ver con el servicio público con la seguridad alimentaria con la seguridad sanitaria eh, entonces pero esta argumentación después eh, se da de bruces con este, el proceso de este de ajuste de tarifas uh -huh. brutal de, de 30 por que hoy coloca a, actualmente la empresa en una en una situación superaditaria, uh -huh. con lo cual Eh, el argumento del déficit para la privatización en realidad parece una eh, excusa totalmente transitoria para poder avanzar en, en, en el proceso, ¿no? Uh -huh. De hecho, justo ayer hablábamos y contábamos la información de que eh, AISA iba a empezar a a cortar servicio eh, quienes debían no eh, boletas o tenían impaz cosa que eso no venía sucediendo porque era eh, contemplar como un servicio eh, básico fundamental y por eso no se daban los cortes y de ahora en más la, la empresa iba a tomar este este tipo de medidas tiene que ver con, con este con este modelo verdad que, que están planteando Sí, totalmente, porque recordemos que la, la, la, la, la tasa de, mo, de morosidad en un esquema eh, de servicios públicos, incluso subsidiado que es toda esta etapa, eh, que estuvimos viendo toda esta etapa de AISA, eh, tenía una bajísima tasa de morosidad. Mm. A partir del ajuste tarifario, ¿está bien?, mm -hmm. brutal, Eh, bueno, este aparecieron situaciones de morosidad que siempre fueron históricamente bajísima. Y ahí este el anuncio del gobierno no dudaría en avanzar en un corte de agua, lo cual uno, la verdad, yo no, no, no puedo imaginar lo que supone digamos una medida de esa característica sobre un servicio público esencial. Yo creo que son como más este y eh, anuncios este pero bueno la verdad que no me, no me deja ya, no, ya, no, ya no sé sé qué pensar pero de avanzar en el corte de un servicio público yo creo que acá ya está, estaría violando hasta garantías constitucionales sobre todo de, de, de un servicio que es eh, esencial no uh -huh. este pero sí se ha puesto sobre la mesa indudablemente no hay un poco también mostrando hasta rasgo de, de, de, de, de crueldad mm. de no dudar este en anunciar este tipo de, de, de, de anuncios no cuando este cuando se trata de un servicio público como el de agua y saneamiento no hay corte, corteás en monosidad pero corte el servicio no no nunca eh, porque es un derecho humano también mm -hmm. es decir por eso el agua como derecho humano entonces acá lo que se puso me parece también sobre la mesa es que es el eh, cualquier este atributo que tiene que ver con la justicia social, con el, el derecho humano uh -huh. y este y avanzar más en un esquema o lógica de privatización, de rentabilidad, de usuario cliente, ¿está bien? Uh -huh. Este es un poco también lo que se está poniendo sobre la mesa y ahí veremos cómo cómo cómo se responde también este este tipo de medidas. Lo que no queda en duda es que este, se está avanzando en el proceso. Eh, no me sorprendería que en los primeros meses del año que viene, ya estamos en diciembre, mm. eh, esto empieza a tener algún tipo de, de, de, de materialización. este Se está hablando, se están comentando, eh, de la venta directa de las acciones o colocación de acciones en la bolsa. está bien este, Teniendo ya una una visión sobre una gran empresa eh, forjada pero con una tradición centenaria eh, sanitarista del, de lo que es es el sector agua y saneamiento a, a una empresa como activo económico no proveedor de, de, de, de un servicio este y un mercado no entonces eso eh, veremos también vuelvo a, a la historia no porque digamos la historia también nos dice mucho y eso historia relativamente reciente, ¿no? Si nos remontamos a la década del 90, ¿no? Mm. Cuando digamos este aquel esquema este en la crisis de 2001 se eh, saltó por el aire. Y si no fuese por el Estado nacional que asumió este el compromiso de garantizar este bueno, ese servicio público, pero no solamente eso, sino también de avanzar en tarifas subsidiadas que eh, recordemos decir una manera para eh compensar La, eh, salario bien? Uh -huh. a través de los servicios públicos entre ellos el de agua bien? pero era como para compensar el salario salario indirecto sobre eso eh, público y mucho y no solamente avanzando con eso sino consolidándose como un eh eh, eh digamos, ordenador digamos este estratégico de las políticas públicas de la inversión pública en las infraestructura con impacto social a la hora de tomar decisiones de obras de envergadura que hicieron todo este tiempo no uh -huh. y hoy tenemos un, un, unos una empresa consolidadísima con planes ¿está bien? con uh -huh. planes este muy importante que, que tienen que ver no solamente con impacto social a, a millones de, de habitantes de que viven en esta región sino también dentro de compromisos, también que tiene que ver con metas este de manejo ambiental sustentable de lo que tiene que ver este recurso. Mm. Leonardo, te, te lo tengo que consultar. Un 2025 25 eh, en el que, sobre todo en las primeras parte del año, se prevé hablar mucho de privatizaciones de empresas estatales. Ya, así como lo no, vos no los ibas contando, desde varios eh, sectores ya están eh, dando inicio eh, a, a la pelea, eh, de la lucha contra, pero cómo ves el el 20 25 cómo es uh, estos eh, intentos y y esta, esta pelea por dar no, no no no no no me imagino digamos un escenario donde se pueda este avanzar este tan eh, brutalmente con con servicios de estas características, pero mm. bueno, digamos este lo cierto es que ha tenido eh bueno, este, tiene ciertas este, medidas, eh, gobernabilidad para hacia adelante, uh -huh. empezando por la ley base, que es la que está permitiendo hacer todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, este y hay intereses, este actores y representaciones que están acomodando alrededor de estos nuevos, entre comillas, ambientes de negocios, ¿está uh -huh. Entonces, este, bueno, habrá que ver cómo cómo operan eso si no hay algún tipo de reacción social uh -huh. o incluso este de la justicia, porque me parece que también hay, hay elementos ahí este como para poner este este sobre la mesa, ¿no? Eh, sobre todo esto Augusto convencionalaba, ¿no? Este, por ejemplo, esta amenaza de corte de servicios. Así que eh, puntualmente con respecto al tema de de AISA, no sé Tendremos que ver cómo, cómo, cómo va a ser ese proceso. Yo que, eh, tiendo a pensar que a, a, que algún tipo de conflictividad va, va a disparar mm. teniendo en cuenta que es una medida este como tantas otras que también estamos viendo todos mm. los días. Hoy nos enteramos, por ejemplo, que se está avanzando para este, eliminar la, la, la gratuidad de los medicamentos jubilados del PAMI. ¿Está bien? entonces este digamos volvemos al tema este de la crueldad este en nombre de este bueno este paradigmas anarcocapitalistas capitalistpitas uh -huh. eh, que bueno este, este, la sociedad hasta, hasta qué punto está dispuesta a, a tolerar a convalidar también uh -huh. por parte de un gobierno cruel anarcocapitalista capitalistpitaa también y que no duda en en, en des, desatenderse de, de, de todo activo que tiene el gobierno nacional en, en, a favor de, de grupos económicos concentrados ¿está bien mm. así que ahí este estaremos este no sé como muy atento mucho no, estoy un poco eh, pesimista mm. si es que no hay un tipo de, de acción este sea de, de, la, de, la, de la comunidad sea de la justicia también bien este con este este momento de este del ejecutivo nacional Bien Bien Eh, Leonardo Fernández es ecólogo, urbanista investigador y docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento Leonardo, te agradecemos que nos hayas brindado estos minutitos y esperemos que, ah. que bueno el poder charlar con vos eh, despierte no y concientice también a el vecino, la vecina y que entienda la, la importancia de que estas empresas queden en manos de del Estado eh, Leonardo, te mando un abrazo grande Muchas gracias, un abrazo. Eh.